Para las antenas, y espérate de lo que pasa con tus artistas cuando hay Esto es Info Music. Stylock lanza Seven Days. Uno de los fundadores de Movimiento Original estrenó su nueva canción junto al MC Freestyler Argentino, Código, y al chileno DJT. Este tema es un trap fusionado con rap, rhythm and blues y el estilo característico del cantante. Info Music. Soy Brittany Espinosa, si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Okay, Info Music ¿Qué pasa en el mundo del entretenimiento?